El motivo de realizar hoy esta rueda de prensa es para instar al equipo de gobierno a que apruebe y publique los pliegos municipales que están pendientes en Tudela. En la pasada legislatura, el partido del actual alcalde tenía como prioritarios los pliegos y criticaba la prórroga de algunos contratos. Pues bien, algo ha ocurrido y a día de hoy y prácticamente a dos años de haber tomado posesión, los pliegos siguen igual y ha desaparecido la prioridad con la que tanto acuciaban. Es más, Para un pliego que publicaron, el TAN lo echó atrás por falta de previsión y adecuado estudio del tema. Me estoy refiriendo en concreto al pliego de limpieza de edificios municipales, del que supongo todos conocerán la resolución de noviembre del 2016 del TAN, en la que declara nulo de pleno derecho la licitación por vulnerar el principio de igualdad y de libre concurrencia. El resto del pliego al que aludimos son el de parques y jardines, limpieza viaria, contrato de transporte urbano, contrato para el mantenimiento de alumbrado público, contrato para el mantenimiento de calderas y sistemas de aire acondicionado, grúa y desratización. Desde este Grupo Municipal de UPN se ha ido preguntando en diferentes comisiones para cuándo estaba prevista la aprobación y publicación de estos pliegos. Y pese a que se nos han ido dando distintas fechas, lo cierto es que a día de hoy no se ha llegado a concretar ninguno de los pliegos anteriormente mencionados. Desde este equipo les pedimos que asuman su responsabilidad como equipo de gobierno y que sean rigurosos con su trabajo, porque esta falta de rigor está teniendo consecuencias negativas en la ciudadanía, que ve deficiencias en la prestación de los servicios municipales. Ahondando en estas deficiencias, no podemos dejar de mencionar el aumento de la presencia de roedores en la ciudad en el año 2016, provocándose un aumento considerable de quejas. Así daré unos datos, en el año 2016 se registraron 110 avisos, frente a los 74 del año 2015, 61 del año 2014 o 54 del año 2013. Por parte de la empresa que gestiona el servicio se nos facilitó un informe del cual extraemos estos datos que contradicen frontalmente las declaraciones efectuadas por la concejala señora Resueña, la concejala del área quien en el mes de febrero de este año decía, "Entendemos que en relación a este mismo informe y La empresa subcontratada hizo un informe diciendo que este año no ha sido especialmente relevante en comparación a otros años. Siempre hay unas fechas, evidentemente, en que aparecen más roedores. Los números han sido los habituales, cuando en el informe que se nos traslada a nosotros consta notable aumento con el paso de los años de los avisos. Creemos que está fuera de la normalidad y que las causas, sobre todo, están en que hay parcelas y edificios abandonados donde anidan y crían y que están sin controlar a nivel de terratización. Es evidente, por lo tanto, a la luz de estos datos objetivos, que se está falseando la realidad. Y, en definitiva, lo que decimos es que se pone de manifiesto, una vez más, la inadecuada gestión del equipo de gobierno. Preguntamos si nos dicen si está preparando la parque jardines en las comisiones. Vamos preguntando sucesivamente. Eh, en octubre nos dice, pues, para enero, en enero preguntas sí em, saldrá para para marzo y ahora ya prácticamente en las últimas ya no nos dan fechas pero realmente razones pues que se está estudiando de la limpieza viaria que bueno el tema está un poco parado que si sí, están estudiando en la mancomunidad en concreto sobre ese pliego pero realmente eh, nos fueron dando fechas en las distintas comisiones que constan en las actas oportunas pero las fechas llegan van pasando y lo cierto es que, que llevamos dos años y de los pliegos que he mencionado ni si es que ni uno Quiero decir, que no estamos hablando, es que ni uno de los que he mencionado, ni uno, de ocho, ninguno. Limpieza urbana sí que finalizaría el 31 de mayo del 2015, el transporte urbano el 31 de diciembre del 2014, hay otras del de alumbrado 17 de julio del 2013, el mantenimiento de calderas y sistemas de aire acondicionado terminó el 31 de, de mayo del 2016, mantenimiento de jardines finalizó el 31 de enero del 2013, limpieza de edificios 29 de abril del 2016…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 También añade, aunque de menor importancia igual en, en, en esto que me preguntas en concreto, pero sigue. A esto le sumamos que no se está haciendo la actuación en Márgenes de Ríos desde diciembre de 2014 por el tema del bisonte. El pliego es antiguo y Tudela ha crecido. Por ello, hay zonas que no están bien protegidas. Es el caso de la zona de Mercadona, de la cual os pasamos presupuesto. Creemos, además, del tratamiento en soterrado... Hay una gran labor que hacer en exteriores protegiendo todos estos, estos inmuebles y solares abandonados. Este es un informe a raíz de, de los requerimientos que, que realizamos eh, desde este grupo municipal. Este, en concretos nos lo pasan el 11 de octubre de 2016, la empresa adjudicataria, y, y he citado textualmente el extracto que... Esto es lo que, lo que dice el, el informe. Pues depende, se pueden prorrogar por, por años se van prorrogando algunos no, no, no. bueno realmente ilegales quiero decir el mencionado ahí... Hay un listado, pues son, son ocho diferentes contratos, ¿no? En algunos eh, se entiende jurídicamente que no habría posibilidad de prórroga. Por ejemplo, me estoy refiriendo al de la limpieza urbana. El de la limpieza urbana entiendo jurídicamente que, que no habría posibilidad de prórroga desde el 31 de mayo del 2015, aunque se sigue prestando el servicio. Eh, el del transporte urbano, pues también estaríamos hablando de que parece que no habría posibilidad de prórroga y también, también se está haciendo el de calderas y sistemas de aire acondicionado. Lo siguen prestando las empresas que lo llevaban, pero legalmente no cabría la prórroga. Claro, con, con estas prórrogas no sé si consideráis que estamos gastando más dinero del que igual podríamos gastar con un pliego nuevo y que el servicio es peor del que podríamos tener con un pliego nuevo. Hombre, evidentemente lo que tenemos muy claro es que estos dos años de falta de trabajo, de sacar adelante esos pliegos, están teniendo unas consecuencias en la ciudadanía. O sea, no, no estamos diciendo eh, alegremente o por criticar. Lo que estamos diciendo es que esta falta de trabajo se está traduciendo en un perjuicio a la ciudadanía. Evidentemente he leído el extracto de la, de, del informe de la Rata. O Said está diciendo que Tudela ha crecido y que es necesario renovar ese pliego. Y como eso, pues me refiero también a la limpieza. ¿Cómo están las calles de Tudela? O sea, era necesario Eh, haber planeado ver, hacer un plan de n, ambicioso y, y haber sacado ya ese pliego. O sea, yo creo que, que es importante en resaltar que esa falta de trabajo es que está perjudicando a la ciudadanía. Yo creo que todos somos conscientes de, aquel, de que aquel era un momento muy concreto, un momento en el que recordemos que, en primer lugar, había una restricción para contratar personal, no lo olvidemos. Y, y evidentemente, aquí en, en, el, en el puesto de servicios contratados había una persona, hubo una vacante por jubilación, pero no olvidemos que había esa restricción para contratar, no olvidemos que había unas circunstancias económicas muy adversas con, con otras prioridades y un cúmulo de circunstancias. ¿Qué que hicieron? Que UPN lo que hizo, no olvidemos, fue crear el puesto que hoy en día está. Eh, se creó ese puesto de técnico de contratación, que es un puesto que no existía, que se preparó por UPN a uno los esfuerzos en este tema y que posibilitó que el equipo de gobierno, cuando ha llegado a, a la alcaldía, lo que ha hecho es tener en julio del 2016, ese técnico de servicios contratados. Ahora bien, vemos que tienen un técnico de servicios contratados, han pasado dos años y tampoco ha salido el trabajo adelante en este marco en el que yo creo que todos somos conscientes de que las circunstancias son mucho más favorables. Pues a nosotros nos llama la atención y, y nos preocupa. Nos preocupa porque, como decimos, nos han ido llevando eh, de comisión en comisión, en que para octubre, para diciembre, para enero, para febrero y ya digo a fecha de hoy ya no nos dan fechas. Yo entiendo que ya es que ya no nos dan fechas. Porque es, es que está en las actas. No, tenemos ya en curso la de parques, jardines y ya para enero y para febrero. Y ya actualmente no nos dan fechas. Y la verdad es que. Por eso hacemos la rueda de prensa, porque entendemos que, que es una, una cuestión ya importante, ¿no? De, resaltar que esta falta de trabajo tiene una consecuencia importante. Además, un incumplimiento de promesas cuando en la pasada legislatura, como he dicho, eh, se hablaba. Yo recuerdo precisamente en campaña que ese este era un tema prioritario para, para Izquierda Ezcarra, en concreto el, el alcalde. Hicía manifestaciones de, de lo importante que era tener la plaza de este técnico de contratación que se había creado, proveída, por el ahorro que se iba a hacer y porque, según él, era un, un tema en el que se gestionaba una gran parte del presupuesto de Tudela, con lo cual veía muy importante tener controlado este tema y no, no ha sido así. O sea, entendemos que hay un incumplimiento claro, una incoherencia. Seguimos con las mismas condiciones. Hubo un plan, no sé si recuerdan, en diciembre del 2015, aquel plan especial de limpieza, pero yo creo que a día de hoy a nadie se le escapa eh, cómo estaba Tudela el día siguiente de la jornada de las verduras, las quejas de los vecinos, de los establecimientos que, que abrieron el domingo por la mañana, eh, ¿cómo se encontraba Tudela? Yo creo que las quejas son elocuentes. Bueno, pues eh, si vemos que la actitud persiste, efectivamente habrá que, estamos para ello, somos la oposición, yo creo que sí que, que con, con, como responsables políticos tendremos que, que ver cómo planteamos. No, y que tenemos un técnico de contratación. Ahora tienen todo, o sea, tenemos un técnico de contratación que es una persona que, que va a analizar y, y que antes no teníamos. Yo creo que es una ventaja, que es una pieza fundamental, como decía entonces el alcalde, y que ahora lo, lo tienen. Con lo cual, efectivamente, es el cambio de circunstancias, que es muy importante, y, y, y cambio de circunstancias, como tú dices, para todo. Y con ese técnico de contratación, que es una persona totalmente preparada para conseguir optimizar, efectivamente...